Hostal San Patricio, situado en mitad de una carretera. Es lugar de paso para viajeros. La lluvia azota las ventanas de la sala de recepción. La encargada Martina espera aburrida a que entren en su hostal. El detective Ferry y su esposa Margarita entran empapados, a toda prisa buscando refugio. Buenas noches. Uh -huh. ¿Tiene habitaciones? Claro, esto es un hostal. Ya, pero me refería a si tiene habitaciones libres. Ah, sí, sí. Ahora mismo solo está mi mujer, un matrimonio y un anciano que investiga las aves del lugar. ¿Tiene de matrimonio con baño propio? No, ninguna habitación tiene baño propio. Hay un baño en la planta para todas las habitaciones. ¿Y tiene secador? No, pero puedo dejarle uno propio. Es antiguo, pero funciona. Estupendo, muchas gracias. Solo nos quedaremos una noche. Martín abre el libro de habitaciones y empieza a rellenarlo ¿Nombre? ¿Necesita el de los dos? Con uno me basta Fernando Díaz Milton Déjeme una identificación Fer saca de su cartera su identificación y se la da a Martín Esta se la da a Martín que comienza a rellenar las hojas con los datos de la identificación De repente el grito de una mujer se oye a lejos Todos se asustan ¿Qué ha sido eso? No lo sé Voy a preguntar. Lo acompaño. No, quédese aquí. Es mi responsabilidad. Disculpe, soy policía. ¿Cómo? Inspector de policía. Creo que es mejor que la acompañe. Pasillo del hostal. La lluvia golpea la ventana al fondo del pasillo. Frente a la puerta abierta de la habitación está Margarita. Se acerca a Juan y Elena. El matrimonio desde otra habitación y el anciano. ¿Qué ha pasado? Mar Margarita niega con la cabeza. No se sabe nada por lo que parece. Desde la habitación. No, no, no, no. Mi pobre mujer, ¿quién ha hecho esto? Pienso acabar con quien haya hecho esto. Martín sale corriendo de la habitación y atraviesa el pasillo sin mirar a los demás. Señor Martín, dejen que se vaya. Pobre hombre. Lo diga, una lástima. Antes de que se vaya cada uno a su habitación... Díganme qué estaban haciendo. Nosotros estábamos en la habitación. Íbamos a acostarnos ya. ¿Usted quién es para preguntar? Además, yo repasaba mis apuntes mientras escuchaba la radio. No llegué a escuchar el grito. Oí todo el alboroto del pasillo. Sí. Está bien, vayan a su habitación. Los agentes de policía vendrán en un rato, cuando la lluvia haya amañado Y tendrán que hablar con ellos. Ya no se vuelva a su habitación. Si podemos ayudar con algo, solo díganos. Juan y Elena se meten en su habitación. Margarita va a la, ve a la habitación. Voy a hablar con, con el otro huésped, aunque yo te digo que hay algo raro en todo esto. Entonces, ¿A qué te refieres? Pues que el cuerpo tiene los labios verdosos, y eso creo que ya lo había visto antes. Además, Martín ha ido a esa habitación sin dudarlo. No ha dudado en otras habitaciones. Margarita se dirige a su habitación. Sala de estar en el hostel. Martín junto a Margarita, Juan y Elena y el anciano están sentados unos frente a otros. La lluvia ha cesado. En cuanto venga la policía, pienso hacer que se lo lleve al anciano. ¿Y a mí? Sí, a usted. Tuvo que ser usted quien lo mató. ¿Quién si no iba a hacerlo? A la policía. Seguro que entonces todo se resolverá. Me da igual la policía. Seguro que usted se coló en la habitación de ella y como ella se asustó, usted la mató. Pero, ¿por qué tendría que yo saberlo, haberlo hecho? Su esposa no me había hecho nada. Entonces, lo hicieron ellos, esta pareja joven. Está hablando por su boca del dolor. Martín seguro que todo tiene una explicación. Sí, que alguno de nosotros la ha tenido que matar. Alguno de nosotros ha matado a una mujer que no conocía de nada en un hostel, al que solo hemos venido por una noche en mitad de la nada. Está usted confirmando lo que pensaba. Tuvo que ser usted. A ella yo no le dije nada, pero a usted me están entrando unas ganas de ahogarlo. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Entran en la habitación. Fer con un policía. Relájense todos y acompañen a la gente. Eso, llévense al anciano este. No, Martín. Es usted el que tiene que acompañar a la gente. ¿Yo? Sí, usted. La muerte de su esposa me resultó familiar. Los labios verdes son síntomas claros de alucin alucinógeno que oprime la, fa la faringe asfixiando a la persona que la toma. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? La mancha en su manga que intenta ocultar es púrpura como el alucinógeno. Pero, pero... No estropee más la situación y acompaña a la gente. El agente de policía esposa a Martín y salen de la habitación. Fin.